Eh, Devaluación de, de la moneda nacional de un 30%, pérdida de poder adquisitivo, por ende también, <coughs> aumento de los productos básicos de eh, alimentos, eh, tarifas que aparecen como congeladas, pero siempre hay como un, un avance de parte de las empresas de servicios públicos,、eh, avanzando sobre los bolsillos de los trabajadores, ¿no?、Mm. Y ahora tenemos el 4% de NAFTA el mes la semana pasada, e en principio iba a ser、eh, el, hasta fin de año el acuerdo entre las、eh, empresas de hidrocarburos con,、eh, con el gobierno, el, las empresas con su poder de lobby,、mm. han, le han torcido el, el brazo al gobierno, que no le cuesta demasiado tampoco、mm. eh, favorecer a ese sector. Y bueno, el año, el, la semana pasada ya aumentó nuevamente el 4%. Así que ese acuerdo ha durado no más de 30 días.、Eh, en la municipalidad de Moreno, el sueldo inicial son 12 mil pesos de básico ¿no? uh -huh. en un trabajador. Casi es el 30%, es el 32-33% de la canasta básica de alimentos. El sueldo que percibe hoy un trabajador inicial.、Eh, estamos en una situación muy complicada en Moreno.、Sí. Estamos desde apenas. Ocurre la devaluación de、eh, la moneda, moneda nacional el 12 de agosto.、Eh, nosotros, el 14 de agosto, ya nos pusimos 14-15 de agosto, ya estábamos en asamblea、mm. en los lugares de trabajo. El 5 de septiembre se produjo el primer paro en toda la municipalidad con un alto acatamiento. Continuamos con medida de fuerza desde esa, de esa fecha. No hay. Ayer tuvimos la reunión paritaria,、sí. ¿no? No hay ningún. Por lo, que se pudo percibir, por lo que se pudo percibir, no hay ningún elemento que salga de esa reunión que nos permita, que nos permita entender que el Ejecutivo tiene interés en resolver la situación de los trabajadores municipales. Eh, no hay ningún elemento,、mm. ninguno. Lo que plantean ayer como una, un elemento más de distracción de, de que venimos planteando la pelea es、eh, que van a reunir, que van a convocar a, las,、eh, a los partidos con posibilidad de acceder al gobierno después del 27 de octubre a una reunión donde haya corresponsabilidad de parte de esos partidos. Con el Ejecutivo,、eh, si、sí, te otorga un aumento salarial, ¿no?、Uh -huh. eh, están tirando la pelota para adelante, por、claro. supuesto. Nosotros le planteamos, mirá, lo tienen que resolver ustedes. u s t e d e g o b i e r n a Hasta el 10 de diciembre, claro, gobierna Walter Festa. Hasta el 10 de diciembre, nosotros tenemos una paritaria acordada,、hmm. que, fue, eh, que no la firmamos, ATE no la firmó, el 12 de marzo, el 12, en mayo, perdón. En mayo, y la del mes de diciembre que se cobraría en enero, que también es un 12%.、Uh -huh. Hay una cláusula de revisión que era para octubre, debido a los sucesos del 12 de agosto, los sucesos económicos. Del 12 de agosto arrancamos antes para ver si podíamos percibir esa, ese aumento de la cláusula que establecía la cláusula de revisión, de revisión、uh -huh. un poquito antes del el, el tiempo establecido. Ahora, igual s u b i s t e un acuerdo hoy.、No Claro, ¿Cómo? si hubiese un acuerdo hoy, Luis,、eh, recién sería no para el salario ya que van a percibir en octubre, sino para noviembre. O sea,、eh. Nosotros lo que estamos planteando q u es e a abonado que sea abonado,、mm. que sea abonado eh, el acuerdo paritario de, de este mes, si es que sale.、Uh -huh. Por eso, yo, estamos preocupados porque no vemos interés en el Ejecutivo de que salga、eh, ese acuerdo.、Claro. No vemos interés. Eh, que sea、eh, pagado en complementaria. ¿Eh? Y creo que se podría haber resuelto el tema con mucha más facilidad si había voluntad ejecutiva. Si no ingresaba, si no ingresaba、eh, 500 personas, en, los, en estos últimos 7、eh, meses ingresaron más de 500 personas a la planta municipal.、Sí. Metieron en, en planta permanente, están metiendo en planta permanente personal que están ingresando hasta 2018.、Mm. Eh, les están otorgando categorías, categorías y planta permanente a los jefes de sector, a los directores, s u b s e r e t a r i o s Los están metiendo en planta permanente cuando eso sabemos perfectamente bien todos.、Mm. Que esos son cargos políticos.、Claro. No los podés poner. Llegan con la gestión y se van con la gestión. Por supuesto,、uh -huh. por supuesto. Entonces, desde ahí, desde esa incorporación de mucho s personal e s d e último tiempo, mucho personal a planta permanente con, con los costos、eh, presupuestarios que esto acarrea, que no está mal que se pase a planta permanente.、Uh -huh. No está mal que se elimine la precariedad laboral en la municipalidad y en todas las municipalidades. Todos los, todos los sectores también. Pero el tema es que no estaba acordado en paritaria. No estaba acordado en la primera reunión de mesa paritaria de este año.、Mm. Lo que habíamos acordado en mesa paritaria es que este año pasaban a planta permanente todos aquellos que hayan ingresado hasta el 31 de diciembre de 2018. Y ahí la dificultad que estamos teniendo para conseguir, o que está teniendo el Ejecutivo para conseguir los recursos necesarios para otorgarnos. El aumento salarial que nos permita vivir con un poquito más de dignidad. Dijo Festa en las últimas horas que no dan otro aumento porque no tienen para más. ¿Lo escuchaste? ¿Porque no tienen qué? No tienen para más. Sí, sí, sí por supuesto. ¿eh? Porque si, podría, si hubiera sido un poco más responsable、mm. a la hora de establecer las categorías, los paseos a planta y no darle a los directores,、mm. a sus amigos. A la gente de su gestión y posiblemente hubiera estado la plata como para darnos el aumento. Él es el responsable desde el día de diciembre de 2015 de la, de la dirección política del municipio y es el responsable de todo lo que ocurra a los trabajadores en la municipalidad de Moreno. Nos quiere hacer responsable a las entidades gremiales, a la entidad gremial ATE por todo lo que está sucediendo y a los trabajadores los están persiguiendo. Los están presionando para que no lleguen a la medida de fuerza. Esto se soluciona muy fácil con una decisión política del Ejecutivo Municipal de resolver esta situación, otorgar、eh, el aumento y discutirlo en la paritaria.、Eh, no, hay, no, hay, no hay otra forma de resolverlo. Los trabajadores estamos en una situación crítica. Necesitamos ese aumento y hasta tanto ello no ocurra, nosotros no cederemos. En las posiciones que estamos tomando. ¿La media d de fuerza entonces se extiende hasta el lunes、eh, próximo? ¿Habrá marcha y o l l a popular? h o y paro total de actividades sin presencia en los lugares de trabajo. Si hay presencia en los lugares de trabajo, nosotros,、eh, bueno, que no salen a trabajar, toman retención de, hacen retención de tareas、uh -huh. en los lugares de trabajo. El lunes la misma modalidad y asamblea a partir de las 8 de la mañana en la municipalidad de Moreno. Eh, eh, también olla popular,、mm. también una olla, y veremos qué surge de la Asamblea, porque tal vez surjan otras iniciativas de los trabajadores.、Okay. Así que estamos、eh, viendo cómo avanzar.、Mm -hmm. eh, eh, tenemos herramientas,、mm. hay voluntad de parte de los trabajadores,、eh, sectores que no han parado en otro momento están parando,、mm. eh, lo que demuestra la gravedad de la crisis por la cual estamos atravesando. Todos los, los sectores de la sociedad argentina. n o